de a ver la Juliana Romero. No, sí, sí, sí, No voy a escuchar, no voy a escuchar, maldito, por lo que ustedes me el público de la y una manifestación es que, que, que, no tenía que el sistema de que teníamos la que había era cuando decía estos grupos que se hicieron grupos de la muerte, entonces, en de la revolución claro cómo lo llamo entonces me acuerdo que entonces y tú la enciende pues, de testor, los otros jóvenes, la no處 de los otros y los que levanten un baño así como nosotros veremos de la presidencia, realmente es pero aunque las personas llegaban así de la manera micrónica de estos grupos al que queremos hacer la primera royalia hay así que es una de los unos bien aclaró concentrar las que estamos en una hora de hora, de de y cuando llega la hora de la policía, de la tarde, de la policía de la policía, de de la policía, de la policía, de de la al final, al final, pues, ¿qué hacemos? Mira, vámonos, tranquilos, tranquilos una pareja inocente, y fuimos hasta que llegamos a un chico de la ciudad de los años que no, porque y allí un eh, eh, coche nos pusieron a la barraquilla, un a la barraquilla, a tirar los delitos de la ciudad. Y, Digo esto con una anécdota que se me ha dicho no, se me ha recordado para esto no he es decidido la fidelidad de que la gente a pesar de que iba contra amor, lo que no se sé, bueno, en que que se me ha dicho Eh, lo que lo que es que era la para ella lo que no tanto las causas de la religión las personas que se mueran para ella que se mueran en que no se mueran en no serán mujeres, no se mueran a la manera de que nos acercen, se ve el pobre, se ve el pobre, se ve el pobre, se ve el pobre. Es una condición que estamos más que nada. Entonces, el sentido que se ve el poder es pobre, sin tenerlo en el mundo. Se ve el pobre de esa unidad evidente los que quedan en las personas todos los que se encuentran sabiendo, idity y la unidad toda la salud no por ejemplo la familia en la acción de la presencia las difaltas todos los tiempos que tienen lo primero grande las traumas de la Dios nuestros flores entre las fobos Ela era fiel, la de la parte del grupo, estaba, el grupo, de el papel, todos ellos, no que eran que, que, que no era fiel. Y, parte, también era identica, aquel, que estos que principios encima しはデータを使うので、あの、満足して、あの、3 曜日の現場で、あの、ある、何人か、その、1つの経験をして、近く <音楽><音楽> un mundo donde entre la primera que se que estaba buscando. menos que el cambio de Un día es hablar con gente que juega con niños y Jadi <tronika> <tronika> jalan estàmentant un pota per a millorar la qualitat. Deixem de deixar aquesta la nostra. A l'altra mena, per començar, la cosa que no pot ja, encara que que ni no va plantar ni res. Però que ni no va plantar ni res. Aportatiu la connexió que es fa. De la informació que es va donar. Un dia en baix. No, no. No. No. No как вы хотите, чтобы En també avui l'obligació. Hi ha altres causes que no coneixem el nostre. I després d'una... <laughs> primera... Probablement la meva mare ha entès mar més de ser de morir que abans. Els diamants sempre, per a més ja de mantenir-se, que es utilitza No l'audir-la per a mi. D'alguna manera era... Sí, jo dic que sí en canvi ara estic agafant la idea de tot el temps que va fixar a altra mes, També li va fixar la minuita perquè m'ha a l'Ordre Mèix, que abans no us havia valorat. I amb el seu llibre del tema, a l'Ordre Mèix, a l'Ordre que va fixar a l'Ordre Mèix. no ho que em troba a la no so lluita, i de de el i el que fa més greu de tot és que, tot i així, que d'un punt de vista de funcionament mare i fill, mai em veu amb mi. Això és l'assignatura d'empera sentent, per cosa que algun dia no tullré. I, per acabar, una cosa també és a dir, de la meva mare és la professora de Sant Mariano, jo he tingut una so que ja ho hem treballat a l'altre partit para vía CD y agua, downtime, datos, ya, no van a poder hacer ningún trabajo tan secreto, pues tal de hacerlo. la profesora aquí no me dejó hacer nada. Y digo también lo la novela, de tener que venir a la ciudad. Pero si no, todavía yo ya lo hice. Parece que han empezado a recoger tenus amb mica sort i raixa el que ha passat, però i tenen alegria i en el año 70. ¿no? ¿no? Pues, lo puedo decir igual. La conocí el año 70 desde entonces no hemos la relación hasta que entonces, entonces, la, la mucha relación mucha más después cuando yo no a vivir a la 73 74, ...en la primera la nacional de trabajo, en la labor social, en la sanción de salida, en el trabajo, pero faltaba labor social que veía que hacía falta en el trabajo, entonces y la atención seguro que podemos hacer pero no es muy fácil porque me ayudó y en su como y eso día franquía durante el y en mi vida que tenía que tenía que tenía la faïence que no tenia la sala con niños y la y entonces allí hemos vivido pues muchas cosas y al día de una sentada durante un ejercicio para hacer un ejercicio y al de hacer esta cosa y que taparan el centro de baile o barriadas Yo en una relación y, yo, y a mí me ayudan yo la he recordado siempre como una buena amiga y una persona que ha transmitido mucho ha disfrutado mucho a su infección y a mí me ha sido como una madre la hace 22 años pues ya me lo venía hasta ahora me vine a encontrarme Bueno, la La primera que teníamos que terminar bien. Bueno. Les voy a la botanía de la Ahora eh, resulta que Tendré Marurka nos va a hablar sobre Mariangeles Rivas entonces tenemos otra mujer que ha quedado bastante a la sombra y no lo digo maladea, pero suele pasar a la sombra de... que es que eh, Karma Vila-Oliver la mujer la esposa de Manuel Vidal nadie le quita de, de Quijamé, pues, la esposa Maté, Maté, Maté, Maté, pero ella también de eh, 8 eh, entonces eh, sobre Karma Vila-Oliver hablarán Rosy Martín Luego hablaremos sobre pandemia, no muy de la historia, la de los 20% tratados. Se deben que tenemos que amparar un escrit que podría ganar. Vamos a tapar i aleshores potser val la pena de ser que jo més encara que en classe de persona i de que sí. Diu així, tens amics? Què és l'amistat per tu? Sí, tens amics. L'amistat per a mi és la relació que funda entre persones. Crec que les paraules queden curtes per definir-la, però abans trets, es pot dir que consisteix en compartir, volar-se, viscar el bé de l'amics, Ajudar i deixar-se guiar. Deixar amb llibertat l'amic. No ser excessiu. Relacionar-se amb gratitud sense esperar res. Perdonar i tornar a començar. Esperar sempre. No tenien enveja. Pensa en la rutina o sí, relacionar-se amb creativitat. Evitar amb la tendència. I la destina. A la sol d'anar, escriure -hi. Després hi ha una altra cosa que la mica Miquel Càcer s'hauria de passar de dir i és que la Pilar Espunya va ser durant bastants anys presidenta de l'edat. Sí, eh, jo amb la Pilar Espunya, jo amb la presidenta de... Vist, no diria? No, no, no. Sí, jo veia el Mario Ferrui tenía unos 45 años que trabaja en el barrio no lo trabaja no lo trabaja en la universidad social un la María Ángel de Jalés como Rital Rital fue el primer presidente de la asociación que se hizo en barrio porque no siempre la María Ángel de Riga la María Ángel de Riga nació en Marruecos de Vierna Lidia de Vierna Lidia en Jalancada a y muy luchadora eh, pertenecía al PSU el PSU fue un impulsador de los sindicatos a los trabajadores, en el barrio que había una cobertura social para pedir todo lo que teníamos que pedir, andar con las calles y todo, en aquella época que era barro polvo, no había viviendas, no había colegios no había nada, no había nada, nada Tenía que luchar por todo, por todo, por todo. Eh, la cobertura, la asociación de cobertura, que era una forma de cómo lo eh, eh, que fue ahí para a ver, que la vida. María Ángel de Rivas chica y un evidentemente, es verdad, de las que tenía que estar en un chico, faltaría. Ella, es posible que el barrio, no quiera era un poco dejada de estar ahí, pero es que la lucha es eso, tiene que estar, y ella, gracias a ella, hoy el barrio de Calnegras es el barrio de Calnegras, es y eran no había nada, no había nada, y no solamente la María lo que le ría, el lucho por Calnegras, el todo, no, barrio, por el agua de la luna, por todo, barrio, y donna, por, por, por, por todo, por todo, por todo, porque era, residenta que luchábamos la carecía de la vida recuerdo que la tres a ella porque yo le mordía un guardia de dedo para que soltara un compañero porque estábamos hablando de la carecía los hijos lo tenían un poco así como ¿no? aquí se ha oído ¿no? un poco de estar metiéndote de aquí y, y a Ángeles que Ángeles ha sido muy avanzada a sus Y ella se separó y después se realizó con mi compañera me volvió así, y, darle, y, y ella que era, ¿eh? bueno, ya sabemos, que te casas con otra, que te casas con otra mujer, y no ahora, que ¿eh? veinte años, pues era un poco visto, ¿no? ¿eh? Pero ella, como cumplía con el trabajo de, ¿eh? el pauta es tenemos por ella, que está que tenemos en cañuelas y se fue a la gente de nuestra presia, a París no se vende y vino con ese ejemplo que no se podía hacer aquí, mucho intento es verdad que ella es verdad que ella luego ¿sí? ¿sí? vivió la vida que quiso vivir vivió la vida que quiso vivir y al momento que ella no lo necesitó no y no estuvo porque cuando ella cogí una vida que no... por ejemplo para mí a lo mejor no es la más correcta pero para ella sí pues cuando ella no lo necesitó, la coordinadora le hizo en los ministros un homenaje después ahí de la plaza este artístico que le dimos en otras cosas se le miró se le miró de relajar todo para que ella pudiera tener una plaza ahí en el Falcasal y la estuvo ahí y no sola, porque pues yo también puedo morir sola, tengo mi vida, pero no, paro, no lo que creo es que aquí, eh, todos los que estamos trabajando en los movimientos sociales, a mí muchas veces me dicen, haber recompensada de tu trabajo, te vas a ver recompensado en todo lo que estás haciendo durante tantos años, pues yo me veo ni no me veo porque yo no lo hago para que a verme lo recompensado que, que me preocupa es que las autoridades pero no a estas personas que luchan sino a nivel general yo estoy en un casal de licencia que no estoy en un material no estoy en de la guerra, y no llegan a hacer los papeles de la de dependencia de, de la que tienen y ya no hablemos de a año y mismo. la verdad es que no porque sea tenemos la trini la de la familia de la familia de la familia de la familia de la una residencia tiene 97 años que crees que la va a llegar a visitar ¿no? la petita Ferrer deporta una luchadora una mujer que ha vida, en una residencia pagando es incapaz de somos incapaz de que la metan en una residencia pero el problema ya no es a los policías. el problema es general. es general yo creo que eso hoy en día en que quedamos, no es porque yo tengo un casal de hábito que tenemos que trabajar para que en la residencia sino porque nos vamos en la sección y, y cada vez la sección pero las marihangeles como Y adaptarle, y adaptarle la de, guitarra, la de la con la carne la mejor la mejor editaria era el la asociación, de la tenía una época mala, se fue un buen puesto de trabajo para llegar a la asociación del barrio, la asociación se podía, pero ella ahí jugó un buen, buen papel, con la con la y la María Ángeles fue mucha curiosa, muchísima curiosa, yo no sé qué decir más, si algo fue una mujer que dio toda su vida por el barrio el barrio y los movimientos de género nos llamaban a las dos los grupos feministas que a los congresos no nos entendíamos porque yo entiendo el problema de la mujer en otro ámbito yo lo confío a las mujeres nunca nos, nos pondremos de acuerdo porque alegremente me diciendo que si no te interesa vivir con mi marido pues te lo a comer yo te digo a que yo no lo puedo mandar porque yo tengo tres hijos y no tengo medio para llorármelo adelante y tengo que aguantarlo y tú eres está en la universidad una licenciada una universidad, tienes unos medios para arrastrar a tus hijos y llevátele a Y ese era problema, la María Jai y yo luchábamos ahí, con los grupos. No en una universidad, no nos llevaba más piedra la María Pero las así, así, entonces teníamos como un poco así, de, con los grupos feministas, de cómo que nosotros podíamos ahora estar y no podíamos estar en esos grupos. Decíamos que es que es distinto, tú puedes, yo les voy a decir algo. Después, de la, después de, la, de la democracia, un montón de mujeres ya por 55 años me han venido a mí, a la Asociación de Vecinos, a pedir un abogado para separarse de un marido, ya tengo hijos casados que deben por marido. Quiero que, que a eso, a eso, a eso, a eso sabe, ¿no? pero, Y yo decía, a mis años, a mis años, ahora sí que ya no lo he visto. Hasta ahora lo he aguantado también. Entonces, era esto que tenía la María Ángeles, que nunca se integró totalmente al movimiento que no está, pero es que trabajaba en un barrio, y yo, a los barrios que las mujeres son, piensan lo mismo, los derechos son los mismos. No creáis que porque estén en la casa no saben que frega en malo, hombre, a mí no puedo dejar de decir en la cocina. Es un trabajo muy duro nadie me lo reconoce. Y entonces, claro que lo sabe Y los derechos de los trabajos, y el trabajo que estoy trabajando igual, que se paguen menos, que te traten como y acabas, vamos a ver, yo... Estando de acuerdo en el 95% de lo que ha existido, yo creo que la opción sexual de cualquier persona ¿no? no es un remmenso, no es un de no es un de mérito de mérito. Yo tengo la sensación de de, de mérito. ¿sí? Sí. Ahí se va a una bucha, efectivamente, por el tiempo, el remenso, el remenso, el remenso, el el todo, y a lo de él pero que realmente no tuvo el remoción de ganancias a ver que no hay de ustedes barrio, no que era un barrio que siempre tiene ahí es un barrio, un barrio más natural, eso me hace pensar que la opción visual muchas veces funciona que hay que que no lo voy a comer Todos eh, ellos una conferencia el de la Polona Y hablaban de todos los títulos de la Polona Esa es la pregunta final lo vas a ver? A no veo todo al momento Porque que lo que hizo ella de la mujer de la Polona Creo que ella tiene una historia En un barrio, en un ...y desde solamente él, pero aparte de su hija, las cosas. Hola, yo soy José Martín, soy de Blasio de la Cámara, y desde muy en este tiempo, en verdad, en el barrio yo la conozco Pero si yo, en el resto de nuevo barrio, la gente la no conoce más como la mujer que no le gustaba, ¿sabes? la familia de nuevo barrio y hablo con alguien, que, no sí. Pero también, que haber dicho, creo, una vida previa y además de ese tipo de ejemplo más luchadoras o más eh, sí, que sirve a estar ¿vale? ¿sí? Manuel Ovisal pues sí, era capaz de colerse encima de una tarima y dar un útil ¿sí? también no eh, da una cosa que, cuando de las pilares primas que también el colectivo, yo no había dado cuenta en las locales que eran las pilares primas en casa la la, ¿no? la la la Las dos ¿no? han, han ido relacionando eh, a, el lavabo. ¿Vale? No me había porque son distintas también. La primera suya eh, aparentemente tenía un carácter fuerte y, eh, y bueno, se salía con la suya. Carmen era más suave, se salía con ¿Eh? Su discurso era mucho más quizá con esos impuestos que, que tienen los cristianos con mentiras, los ¿sí? cristianos, Ciudad, ¿Sí? ¿Sí? Eh, diputicia andalén. Mmm, que gente nada más sabe, ¿no? el año 64, más menos, que llevaba en las barrios de garatas, bueno, no por garatas, ¿eh? Es que con mucho gente venida de de Andalucía y de toda la, toda España, pero mayoritariamente de Andalucía viviendo a la mejor eh, 5 o 20 personas en dos habitaciones, sin agua, sin los caminos de tierra, pues a mí conocía carne, y ¿eh? yo era que tenía 10 o 10 Pero el primer recuerdo que tengo de carne es subiendo la montaña por, con una cajita, con una gerundilla dentro. ¿Sabés para qué? porque los sábados por las tardes y sábados y domingos se dedicaba a poner inyecciones a las personas enfermas del barrio porque no teníamos médicos no teníamos que acercarse no, no teníamos nada y ella eh, creo que no se sabe la historia supongo, yo, yo, yo no sabía que era monja me di cuenta más tarde que se hiciera monja y con pues, ¿Eh? y tan curiosa la trayectoria de Carmen y yo, yo la veía <risa> <risa> que no era muy padre ah, <risa> sí. claro, yo yo la veía como una niña del barrio pero mi primera imagen durante muchos años que tengo de Carmen era que subía la montaña día tras día, a tenerlo en el y tan perfecto y no cobraba si sí, es verdad que alguien le, le intentaba dar algo y yo recuerdo que, que, que mi familia que mi padre estaba enferma y venía y no quería coger madre toma, toma o le regalaba yo que sé que si había hecho un discote o que si tenía algo que a lo mejor lo cogía por compromiso por miedo pues recuerdo que tengo también así muy especiales ¿eh? que en un primero de mayo, en el año 66, 67, también por ahí hay una persona que, que lo recordará muy bien. Un primero de mayo se si dice que eh, el PSUV fue a hacer una celebración ¿no? del primero de mayo al, al, al medeo que queríamos hacer el San Luis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 y se llevó a la peor paliza de su vida acabó con todo morado sin toda la casa, con morado sin saber por qué porque ella venía a poder a los enfermos y las ilusiones después más tarde eh, trabajé con ella para... ella eh, creó con otra compañera creó la Escuela Resol la guardería del montaño la fundaron la tiraron adelante porque eh, ante la necesidad que tenía del barrio o de servicio no teníamos nada pues uno de ellos era la guardería para que las mujeres pudieran ir a trabajar y tuvieran un lugar donde dejar a sus hijos Carmen, junto con otra compañera en esa guardería y ahora el año que viene le 50 años ella trabajó ahí yo que sé, horas, horas y además cuando salía intentaba por todos los medios conseguir que alguien le diera cuatro genuques eh, bueno y ¿qué más? Ah, bueno, yo empecé a trabajar con ella cuando cumplí 14, 14, 14 años, empecé a trabajar con ella y soy una compañera maravillosa eh, yo como era tenía 14 años cuando empecé a trabajar pues Yo mmm, vi que, que lo que le interesaba era que yo estudiara, me compraba libros para que yo teniera, y, no llegara. Sé, no queríamos mucho, queríamos mucha atención. Ya además mayor, a, a Carmen dejó de, de ser monja. No sé, ni soy un ni cómo, ni, ni por qué. Dejó de ser monja, pero siguió trabajando al servicio de allá, siempre Cuando se casó con Manolo Vital, después no se explicará de esto, de, de esa boda, porque Manolo Vital es anticlerical, pero total, es radical, y en cambio también es cristiana, cognoscida y practicante, o sea, practicante, que matrimonio no es diferente. Entonces, cuando se casó con Manolo Vital, ella continuó trabajando, pero durante las tardes, a veces, me digo, se dedicaban a trabajar mucho en el movimiento nacional. Y, y ya te digo, no, no es una mujer de grandes víctimas políticos, pero ella ha siempre ahí y ha trabajado en el movimiento. Y quizás no se me ha dicho, no es una hija, pero de, de todos los detalles del barrio. Muchísimas, y en el barrio se la Y yo sé, si más, que me lo importante que ha sido para nosotros es que Y de carne, de que fuera quizá, de la sombra Los vecinos creemos que no la sombra Y al lado o delante de la humanidad. ¿Vale? la ficció en Josefeta l'glactura hi Que passa — que si길 em hi pas Qu ridicule fer el y que recibían, mi también, que teníamos muchas personas que para que veáis el servicio hacían los demás, cuando yo fui que tenía, cuando yo de una charla moría, tuve la criatura y ella vino, pues, ocho días, mirando a Dios y yo, tenía 20 hijos. Entonces, hicieron sí, las vacaciones y que las Otra anécdota... Otra anécdota... Otra anécdota... es que al cabo de un tiempo me esperaron de la dice. Procuré que lo hicieran para Navidad porque ella me dijo que vendría a la vacación que vendrían sus vacaciones de Navidad para tener sus niños y sea que... yo tengo mucho trabajo. <susurra> ha habido años de... no sé cómo Más, años de menes, el derecho va, ¿no? Que yo, sí. yo siempre lo he mucho. Lo que decía de la abuela, la dosis, <ăsunling> es raro, que era que se me dice y el Vidal y la Carmen, pues, por no caiga, ¿eh? Entonces, cuando se casaron, pues el Vidal dijo, el Vidal dijo que si no había boda religiosa, quedan listos. Y el Vidal dijo que no, que dijo, que no entraba, Entonces, bueno, pues, cómo se aquello. Por lo tanto, se interrogaron, había un sacerdote muy mágico, que, había, que, se calla, que se llamaba Paloma. Y entonces dijo, bueno, no permitió, no sé, la cara de su casa, la soy y entonces ¡Sí. y yo, su muestra, el testimonio, esta dona, así tan peculiar, que todo el mundo cuando nos dijo que se iba a casar con él, nos oh, quedamos, Era lo último, lo último que que, que esperar. A del, que pero, no. Y entonces, pues, que no que no no lo sabéis, pero que estàs, que no mica perquè, però que no sé si és que no li sembla una cosa molt gran, però que és que jo crec que no ho vagi a dir, de el puntell, jo va estar fent bé, que és sí, la primera, que també però va passar durant el dia, però no diu que va passar. Procara el ha estado dando clases de alta a los mejores del barrio. casi casi hasta su muerte, A veces no podía bajar, la bajaba del marido del seguía dando clases. Así que estas labores del barrio no se nos puede olvidar. Hace muchas mujeres que no hubiera ido a Pero, además dicen que no se podía no, no, no, y tal y si no ella, en las bebidas de un ciclo más o menos técnico de Barney, no hubiera la comida de él, con muchas, muchas de las bebidas de Barney, a la bebida ¿eh? la la de las la ah, otra, otra cosa muy importante, y le un poco lo que dice la de de Barney, también, si ya ya en los ríos tenemos un problema Seguimos mirando a ver si se puede entrar en de todo el que muy difícil, no es fácil, no es no es fácil, no es fácil tener las caderas, también es le pidimos, dale que te pegue, dale que te pegue para ver no sabía ir a una de las seducias y no se preocupa tanto de los demás y ahora, traiga la semana, That's fine. That's fine. That's fine. Ara ah, A veure, un moment, jo voldria dir-li al meu marit que perquè el que s'ha de dir de la de família, i de fer les que li pot explicar-ho molt bé, perquè va ser un demanador de Canol Barris, o sigui que n'ha ¡Ah, sí! Dame la boca a él, está teniendo la palabra. Dime, ¡Mira! ¡Mira que aquí! Dame la boca a él. ¡Mira! La dona que digui. Jo puc dir que la plaça pugui fer president de la UAC, quan vaig a ser jo president de la UAC i vaig a la teva llarga. M'encanta, La plaça de la dona. El túnicat... I nosaltres, i jo, president. va a venir alguna cosa. a donar. Benim el pont de bona jo si no estàs cap, estava menjar, estava a planificar. No necessito Si, sí, yo... Una cuestión ya que él ha mencionado La lucha de...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 que más lo denuncié en 16 en aquella época que existía. nos encerramos era un riesgo, sabíamos que íbamos a durar 24 horas, pero no, no es verdad duramos 28 días fue muy difícil pero siempre que soy no mujeres conciencia de una clase de nadie y voy al sindicato del, del sindicato que existía a a a decir que bueno, que yo en una asamblea que tenían los hombres los trabajadores, a decir que las mujeres se me habían manifestado, me habíamos escrito a la reina, me había dicho que me mandaría repita, si no queremos repita lo que queremos es trabajito fuimos a ver a, al padre del rey que tenía el yate aparcado ahí, bueno lo hicimos todo y al final les planteé encerrarme y les dije bueno, vamos a ver si esto sale ¿no? y la, para movilizar un poco al, al movimiento para que las distintas empresas que pararan porque si paraban las distintas empresas pues ya teníamos más fuerza pero si no, los hombres estaban cerrados ya decidí 21 la cuestión es que voy a la asamblea de hombres y planteo que las que las mujeres habíamos decidido encerramos y veo que los hombres levantan Mi mujer se entierra. No sabe tu mujer, no, pero lo digo. Ahora, a mí eso me sorprendió un montón, ¿no? Pero bueno, pues la metió. Hubo mujeres que entraron pensando lo que estaban haciendo y hay mujeres que no. A los cuatro días, los cinco días quedamos encerrados, dices que abandono. Y dicen las mujeres ahora no abandonan que no abandona porque había visto el trabajo que le daban a, a esas mujeres y esas compañeras que no abandona. ¿Qué hizo aquel compañero que levantó la mano la mujer? Como si fuera el dueño de la mujer. De la la denunció por abandono de Yo lo denuncié en cambio 16 de esos. Primero se llevó a los niños porque me dio que daban paena a los niños y lo que volvió rápido. Tres los tubos ...a los tres días los volvió a la iglesia otra vez... total ...que la gente salió de ahí con una conciencia... ...una unidad... Un, ...un compañerismo... ...después la gente, las mujeres que salieron... ...ya te digo... ...hasta el extremo de decirle... ...el marido, no te te... ...y la se meten... ...cuando de noche... que estábamos los niños... ...pues hablábamos a los chistes... ...y a los chistes de los chistes... ...y estábamos esperando que cada noche vinieran, teníamos los santos apuntocados en la puerta de... Y si, sí, la, la, la estatua, pues, se oía en Entonces acordamos, ya, ya, pero es muy bueno. Os pues quiero decir que hay hombres que han... han ...movido a la mujer, Y te encierra y te porque yo soy el hombre y tú Ah, pero qué. No, no, que sal, No, toma los niños. Los niños que rían, están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 ya señoras que le llegaron las dejas den solo con aquello cuando llegó la policía entró sin avisar y a una le pilló otra le pilló en el ST quítense las chaquetillas hacen las, las, las chaquetillas vamos a hacer y salimos salimos con las chaquetillas aún no sacaban, ya lo teníamos atorrado. a cerrar a unas no sacaban una puerta, otra por otra, otra por otra pero teníamos aquí, lo en un sitio, tuvimos la sacerdad ya la gente quería ya lo teníamos a cerrar ya teníamos el hecho pero queríamos lo que, que pero os quiero decir que las mujeres no solamente las que se nos veis y ya lo dejado, por que Hemos tenido mucho con los La sal que yo tengo en los 17 años luchando, ¿quién aguantaba todas las mañanas parando los camiones? Eran las mujeres, pero se me están en trabajar. Las mujeres, las mujeres han la mujer, No lo imaginemos. No lo ha dicho. Han jugado un papel no se rey, entonces, ya se vea.